Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bueno. bien. Eh, Leonardo, a ver, contanos las últimas novedades. Eh, ¿Estuvieron en el consejo ustedes? Exacto, sí, sí. Mm. Estuvimos el día martes en la reunión de plenario de comisiones, eh, mm. invitados por, por los concejales. Nosotros enviamos hace un tiempo, aproximadamente hace un mes, una nota solicitando la, la banca del vecino. Y bueno los concejales nos invitaron a esta reunión porque este es más más tranquilo como para tener un ida y vuelta uh -huh. y plantear la problemática y debatir sobre lo que estaba ocurriendo claro. eh, leonardo cuánto hace que están ustedes pidiendo eh, que retiren esta antena y llevamos ya un tiempo largo yo no sé si dos años aproximadamente uh -huh. con empezamos con alguna serie de reclamos y bueno estamos estamos en eso Claro. ¿Y qué les ha dicho o qué le dijeron los concejales y las concejales acá de Tuay? En principio nosotros como vecinos agradecemos la, la invitación, el, el lugar de, de debate con los legisladores, con las la concejales mm. este, y todo el bloque o el cuerpo legislativo nos escuchó, fuimos seis, seis de los autoconvocados, seis vecinos de los autoconvocados, Eh, entendiéndose que no es sencillo, a veces era un martes 3 de la tarde Todos tenemos familias, trabajo y demás, bueno, coordinar y poder ir eh, Bueno, fue muy agradable para nosotros, estuvieron presentes todos los concejales de todos los bloques eh, Algunos se interiorizaron más, otros tenían conocimiento Y bueno, lo que sí nos nos han acompañado en nuestra postura para poder este, dictar y evaluar la, la temática Eh, el municipio parecería que tiene pretensiones de retirar la antena de ahí pero bueno, se ha chocado con la negativa de la empresa sí, En un principio nosotros hemos tenido reuniones con el asesor de asuntos jurídicos creo que así se llama, que es sí. Lorenzo, y él acompañó nuestro nuestro pedido efectivamente intimaron a, a la empresa a, a desmontar el artefacto y bueno, se encontró con una barrera legal en respuesta de, de esta empresa, que es bueno, una multinacional, sabemos, yo me recuerdo, digo, no es lo mismo, pero me acuerdo el caso de IPF Repsol, bueno, estamos de sí. no, no gran tamaño, pero bueno, sabemos en qué estamos y, y esperamos que el municipio respalde y actúe en consecuencia del vecino, que es el que lo va a apoyar, en este caso el intendente actual, y eso es lo que le manifestamos a todos los concejales. ¿Y ellos apoyan eh, el consejo, digo, este reclamo? O... El Consejo nos, nos, nos acompaña a nuestros ah. pedidos, por, por lo tanto ellos se comprometieron a, incluso está en la página del propio Consejo, sí. este, a posteriori de la reunión, con las imágenes que salieron en algunos medios que nos permitieron difundir, de que van a acompañar y ver qué herramienta legislativa o, o de, del propio Consejo Deliberante pueden utilizar para, para regular esta cuestión. Ah. Entendemos también acá, así como lo dijo el señor Intendente en algunos algunos medios que bueno, hay una cuestión federal que son las telecomunicaciones y nosotros entendemos que hay otra cuestión que es el derecho al cuidado del medio ambiente el derecho a preservar la vida de las de los vecinos que estamos en ese lugar que corresponderían y corresponde a nuestro entender al municipio de Toay es decir, la ubicación de estas estructuras claro. digo, un vecino puede decir mañana un privado en el, frente a la plaza de Toay instalar una antena y nadie va a decir nada En ninguna sin respetar ninguna condición, ahí vamos nosotros. Claro, eh, sí, porque encima la Telefónica instaló esa antena sin el permiso del municipio. Telefónica sí. instaló, claro. sí, con un acuerdo, es eh, lo, lo que nosotros entendemos y toda la información mm. que que tenemos a disposición. Esto si uno puede mirar en Google Maps, esa antena creo que está en el año 2012, 2013, yo no lo tengo acá bien presente sí. anotado. Mm. Eh, esto se trata en el Consejo deliberante en aquella época, un año más tarde por un... Eh, creo que la, el, el Ejecutivo manda el Consejo para tratar sobre la instalación eso pasa como hicieron y nunca se aprueba claro. es decir que esa antena no tiene ninguna habilitación municipal, en uh -huh. principio está en un pozo, porque está en un pozo eh, uno se va al lugar, encuentra una cantera con un pozo y acá nosotros lo que buscamos es que el municipio nos acompañe, una cosa es una antena Dentro de la normativa dentro de lo que debe tener para su funcionamiento correcto, otra cosa es o puesto en un pozo. Claro. Y la familia estamos a... Después el loteo se hundió en terreno, digamos, hasta en eso también pensamos que hay alguna cuestión que revisar, ¿no? Porque estamos pegados a artefactos enormes. Claro. Eh, Leonardo, y mmm, el municipio, la última información que dio es que eh, le pidió un dictamen a al ENACOM eh, allá por febrero de este año. El ENACOM se está demorando... Eh, ¿Es la información que ustedes tienen también? Sí, no, no hemos tenido, es, es correcto lo que lo decís Pablo, pero no hemos tenido ninguna otra información. Ah. A ver, más allá de enacomo de quien sea, nosotros estamos eh, solicitando al municipio, y es el municipio que nos tiene que respaldar nosotros, que es nuestro, claro. el que nos debe cuidar, digamos. Y como dije recién, hoy el intendente... este sabe que en el caso de acompañar a los vecinos le vamos a estar eh, eh, sumamente agradecido acompañando en todo lo que necesite, pero precisamos del respaldo del Ejecutivo Municipal. Claro. Eh, Leonardo, ¿y qué caminos les queda? Digo, además del reclamo este al municipio, que los acompañe, eh, hay, ¿han analizado alguna otra posibilidad? Digo, no, no, pienso... Eh, hay otras posibilidades no. sobre la mesa, pero bueno, en principio creemos que esto es el camino a seguir. Bueno. Nosotros entendemos que hay hay a ver hay cosas para observar en esta antena no como dije hace un rato el derecho a la vida no el derecho a cuidar al medio ambiente lo que es eh, yo no, no soy abogado pero un poco con, con nuestros compañeros que son muchos médicos algunos otros son abogados el derecho precautorio creo que sin man no un hombro este hay herramientas como para decir que esa antena sea reubicada en otro lugar y también hay también pues han, se han comunicado algunos otros este gente de campo cercano que tiene posibilidad de ofrecer, y se han comunicado hasta con la propia empresa para colocar esta antena en otro lugar, trazándola de ese sitio que hoy está lleno de vivienda y terreno y demás. Claro, sí, incluso por lo que decís que está en un pozo, le convendría sacarla de ahí ponerla en otro lugar, más alto. Sí, entendiendo sí. Que, a ver, es una multinacional, no creo sí. que económicamente se le afecte mucho, eh, debe ser costoso, por supuesto, pero bueno, entendemos que se puede movilizar, nadie está diciendo que que no se use porque es así para el desarrollo urbanístico, pero también digo, el municipio de Toái prevé estas cuestiones, digo, en términos de, de ordenanza además cómo se va este urbanizando, mm. ¿eh? porque eso también es una cuestión que uno debe considerar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí. van a estar algunas cuestiones ahí a este retorno puntual. Sí, y por sobre todo está primero la salud de, la, de las personas. En eh, principio eh, nosotros eh, nuestro reclamo eh, se basa en la salud eh. Eh, estuvimos ahí debatiendo también con, con los vecinos ¿no? hay los doctores Mackey y lorennzati de, de la corte nacional de, de justicia hay un fallo conocido uh -huh. este ellos dejan en claro que lo que respecta a las comunicaciones corresponde a, a la nación es decir desde el ámbito especialmente federal nacional uh -huh. y lo que respecta al entrenamiento la estructura la localción de eh, localización perdón de, de lo que es la estructura de donde se va a colocar esa, esas antenas de comunicación tiene que ser y es de competencia local. Digo, es una gran diferencia que se marca ahí en este en este fallo donde estos dos doctores de la Corte Suprema de Justicia este lo dejan muy en claro. Claro, bueno. Eh, bien Leonardo, no sé si quedó algo eh, para contar para que sepa la audiencia, si no gracias por estos minutos eh, con Kermés. No, en principio agradecerles a ustedes por supuesto a todos los medios que acompañan este reclamo repetimos nuevamente nosotros queremos que el municipio nos acompañe que tiene todo nuestro apoyo y reclamo porque es quien nos va a cuidar como vecinos del lugar y por supuesto darle nuevamente el agradecimiento a los señores este, a, la, a las y los concejales del, del consejo que estuvieron muy predispuestos y todos los bloques este asintieron lo que estamos este, vivenciando en ese en, en la zona donde estamos ahora Bien. Así que nada más, agradecerle y bueno, vamos a continuar con esto. Bien. Bien, Leonardo, gracias y que tengas buen día. Igualmente, que tenga buen día, hasta